Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El Día de la Verdad ¿Qué es el Día de la Verdad? ¿Cómo puedes saber lo que es el Día de la Verdad? Los pueblos de Samud y Ad negaron el día que inevitablemente llegará, el Día de la Resurrección. En cuanto al pueblo de Samud, fue destruido por un gran estruendo mientras que el pueblo de Ad fue destruido por un fuerte viento helado que Ad desató sobre ellos durante 7 noches y 8 días consecutivos hasta que quedaron tendidos muertos como troncos huecos de palmeras abatidas acaso puedes ver algún rastro de ellos y también cometieron graves pecados el faraón otros pueblos que negaron la verdad y los precedieron y las gentes de las ciudades que fueron volteadas Sodoma y Gomorra desobedecieron a los mensajeros de su señor y fueron entonces castigados con severidad y cuando las aguas se desbordaron inundándolo todo llevamos a sus antecesores creyentes en el arca y ahogamos a los demás e hicimos de lo sucedido un motivo de reflexión para todo aquel que oyera atentamente dicha historia. Y cuando el cuerno sea soplado una vez, y la tierra y las montañas sean alzadas y pulverizadas de un solo golpe, ese día sucederá lo que inevitablemente tendrá que ocurrir, la llegada del día de la resurrección. Y el cielo se rasgará ese día debido a su fragilidad, Los ángeles se situarán en sus confines, y ocho de ellos portarán el trono de tu Señor. Ese día, comparecerán para ser juzgados, y no quedará oculto ningún secreto vuestro. Quien reciba el registro de sus obras con la mano derecha, dirá a los demás con alegría, «Vengan, lean mi registro». Tenía la certeza que, de que rendiría cuenta de mis obras y vivirá complacido en un jardín elevado del paraíso los frutos de dicho jardín estarán al alcance de la mano se les dirá coman y beban con placer en recompensa por las buenas acciones que realizaron en el pasado mas quien reciba el registro de sus obras con la mano izquierda dirá Ojalá no me hubieran entregado mi registro. Ni supiera lo que me espera tras haber sido juzgado. Ojalá la muerte hubiese sido mi final y no hubiese resucitado. De nada me han servido mis bienes. Mi poder ha desaparecido. Se les dirá a los ángeles guardianes del infierno: Aprésenlo y encadénenlo. Luego, Arrójenlo al infierno. Engánchelo después a una cadena de 70 codos de largo. En la vida terrenal no creía en Allah, el más grande, ni alentaba a alimentar al pobre. Por eso hoy no tendrá ningún pariente cercano o amigo que lo salve del castigo y tendrá por único alimento el pus y las secreciones de las heridas de los habitantes del infierno que solo será tomado por los pecadores que se empecinan en negar la verdad juro por todo lo que ven y por lo que no pueden ver que este corán es realmente la palabra de allah recitada por un honorable mensajero muhammad y no es la palabra de un poeta poco es lo que creen ni la palabra de un adivinador poco es lo que reflexionan es una revelación del señor de toda la creación y si muhammad hubiese inventado algunas palabras del corán y la hubiese atribuido a nosotros lo habríamos castigado con severidad y le habríamos cortado la vena yugular y ninguno de ustedes hubiese podido impedirlo Realmente el Corán es una exhortación para los piadosos Y sabemos que entre ustedes oh gentes hay quienes lo desmienten y quienes rechazan la verdad se lamentarán por haberlo desmentido cuando vean el castigo que les espera Y el Corán es la pura verdad sin duda alguna glorifica pues el nombre de tu señor el más grande